Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con y Alonso. Son las 9 en punto de la mañana, eh, tenemos casi 14 grados de temperatura y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta, aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca. Con la borrasca Blas desplazándose hacia las Baleares tendremos hoy un día con sol, por la tarde con nubes y por la noche quizás con precipitaciones, según nuestro hombre del tiempo Vicente Bordonado. Con esta previsión comenzamos el programa en el que vamos a hablar con la concejal de gestión tributaria Patricia Maciá durante la tertulia política... ...de ese nuevo impuesto, de la modificación del impuesto de la plusvalía... ...de la Junta también de Portavoces que ha convocado hoy mismo el alcalde... ...para explicar a la oposición los trabajos que se han realizado sin contrato... ...en el cementerio viejo y que ha provocado que el PP haya pedido... ...una comisión de investigación. También analizaremos las declaraciones de ayer del presidente de la Diputación... ...Carlos Mazón sobre el centro de congresos, así como el Pleno Extraordinario... ...que se va a celebrar mañana para hablar de esas infraestructuras que necesita Elche... ...y que de nuevo no aparecen en los presupuestos generales del Estado. Pues bien, tras la tertulia política de este martes hablaremos luego de emprendimiento... ...sobre las 10 de la mañana con los responsables de Jovenpa... ...la Asociación de Jóvenes Empresarios de Elche Chicomarca ...y de la Federación con motivo de la clausura... ...de su cuarta edición en Elche... ...de su proyecto Operación Consolida... ...y en la ronda de noticias estaremos pendientes... ...de la actualización de los contagios por COVID... ...porque preocupa el aumento de los casos... ...ahora con el frío... ...ayer desde Sanidad se confirmaban más de 800 casos... ...cuando hace una semana... ...no superaban los 410... Una incidencia que está subiendo en la cuña Valenciana y que también en el Che, aunque nuestra tasa de incidencia está aún alejada de esa zona de riesgo, por debajo de los 25 casos por cada 100.000 habitantes. Veremos si la vacunación nos permite seguir recuperando muchos de esos eventos aplazados como el Misteri, las carreras solidarias o la entrega de los Dátil Dor, prevista para mañana viércoles por la tarde en el Gran Teatro. De ello hablaremos en nuestra ronda de noticias y ahora vamos a disfrutar de las canciones escogidas para este martes 9 de noviembre. Comenzamos con los Beatles, con su tema Penny Lane, ese espacio urbano que se encuentra en los recuerdos o que se encontraba en los recuerdos de la infancia de John Lennon y Paul McCartney en esos suburbios de Liverpool. Con Penny Lane empezamos el día.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 4. elch Radio Marca. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros. ...y sábados, domingos y festivos, 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones... ...comidas de empresa y grupos... ...y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio... ...junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche... ...sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637 09 15 13. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. 9 y 6 minutos de la mañana y Silvia Pérez, la cantante, ha vuelto a acercarse a la poesía de Miguel Hernández en su canción Todas las Madres del Mundo, razonándonos, pues, razonando con una voz dulce y tocándonos casi el alma con esa voz y con los versos del poeta del pueblo. Todas las madres del mundo esconden su vientre tiembla.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 La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 13 minutos de la mañana y en cuestión de minutos, saben ustedes, que tenemos aquí, como todos los martes, la Tertulia Política. Todos los martes en La Glorieta Tertulia Política. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 Pues hemos llegado a las 9 y cuarto de la mañana justo a tiempo para comenzar esa tertulia política de los martes. Hoy tenemos con nosotros a la Concejal de Gestión Tributaria, a Patricia Maciá. Muy buenos días. Muy buenos días Rosmarie. ¿qué tal? Pues mira, vamos a aprovechar tu presencia precisamente para informar antes de debatir con el Partido Popular eh, eh, qué va a suponer para el contribuyente los nuevos cambios que se han introducido en el impuesto de plusvalía. Pero eso será en unos segundos, porque tenemos que presentar al representante del Partido Popular. En esta ocasión está con nosotros, nos acompaña Sergio Rodríguez, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular en el CHIMP. Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Rodríguez, a todos los oyentes. Pues vamos a comenzar hablando de los impuestos. Patricia, eh, la plusvalía. Esto, el decreto por ley, por decreto ley se aprobó un nuevo impuesto ayer. ¿Esto va a suponer ya por fin poder eh, tener a tiempo los presupuestos de 2022? Bueno, eh, con el tema de, de la plusvalía de, de este impuesto, que es un impuesto local, la verdad es que en ningún momento el impuesto eh, se suprimió. Lo que se suprimió fue el método de, de cálculo de lo que son las, las liquidaciones de la, de la plusvalía. Lo que pasó fue que el, a raíz de la sentencia del constitucional se suspendió la liquidación de las de las plusvalías eh, porque declaraba inconstitucional una serie de, de articulado. Claro, nos dejó no solamente este ayuntamiento, sino a todos los ayuntamientos de España que cobran este impuesto, pues en una incertidumbre y en una situación que, que no sabíamos qué hacer, porque claro, de repente te dicen que es inconstitucional, ¿qué haces con las plusvalías que tienes por liquidar, las que has liquidado, etcétera, etcétera, y lo que has presupuestado, ¿no? Por tanto, era una situación bastante eh, de incertidumbre y muy, muy, muy compleja ¿no? de, de, de llevar. Es verdad que lo que se ha hecho por parte del gobierno... Se aprobó ayer el Real Decreto, que es una fórmula eh, más urgente y más, eh, con más celeridad que lo que es hacer una ley. Eh, lo que se ha hecho ha sido modificar eso, ese articulado de, de, que declaraba inconstitucional la, eh, el Tribunal eh, Constitucional. El tema es que con esta modificación el impuesto ya se puede exigir de nuevo a la ciudadanía. Nunca ha desaparecido el impuesto. Lo que, lo que había, eh, estaba en suspensión era el método de cálculo del, del propio impuesto. ¿eh? Pero como concejal de Hacienda, de gestión tributaria, eh, ¿no ha desaparecido nunca este impuesto? No. Pero es injusto si se ha tumbado por parte del Tribunal Constitucional. ¿Eso ustedes nunca lo habían cuestionado, sabiendo que había antecedentes. Sí, eh, es verdad que el, el tribunal en el año 2017, en el 2019 y ahora en el 21, habían declarado una serie de, de articulado de esa ley eh, inconstitucional. Eh, nosotros eh, seguíamos aplicando la ley eh, como, estaba, como, todos, los como todos los ayuntamientos, claro. Eh, es, es verdad que se aplicaba en lo que la sentencia decía. Eh, en el 17 era pues, no aplicar la plusvalía cuando no había un incremento del valor y era lo que se estaba aplicando en el ayuntamiento. ¿Qué pasa? Que como ahora declaraba inconstitucional el método de cálculo, eso sí que nos dejaba a todos los ayuntamientos sin poder liquidar ¿no? en esta situación. Uh -huh. Es verdad que yo en ese momento tenía, mmm, mañana y tarde estábamos trabajando los presupuestos y lo tenía ya prácticamente cuadrado en ingresos y fue un palo eh, porque claro son 4,2 millones de euros que, que dejábamos de ingresar en ese momento. Con esta modificación aprobada ayer, hoy ha salido en el BOE publicado, entrará en vigor mañana, eh, nosotros ya tenemos esa eh, se devuelve la constitucionalidad a este este impuesto y tenemos ya eh, esa garantía de que podemos eh, eh, continuar aplicando el impuesto y sobre todo que favorece al ciudadano porque establece, es un poco complicado eh, de explicar, pero establece eh, métodos optativos a la hora de, de aplicar esta plusvalía, siempre favoreciendo eh, A lo que es la, la capacidad económica de, del contribuyente. ¿eh? O sea que hay varias opciones de cálculo para hay dos. que pueda. Dos. Hay dos, eh, hay dos métodos de cálculo de la base imponible y siempre va a ser optativo uh -huh. para el ciudadano a, a aquel que mejor le venga al, al contribuyente. ¿eh? Y la pregunta del millón: ¿qué pasa con los que han heredado o han vendido su casa en este año? Bien, eh, a partir de, claro, el 26 de octubre es cuando es la sentencia y es ahí cuando se suspende todo y el principio de retroactividad no, no se incluye en, por tanto, eh, las plusvalías que, se, que en ese momento pues estaban en el cajón para, para resolverse, pues no se van a, no se van a aplicar. Por tanto, el nuevo cálculo no se aplicarán a todas no, esas esa, plusvalías digamos, que tienen ustedes en el cajón, ¿cuántas hay? Bueno, eh, nosotros es verdad que teníamos un retraso en el Ayuntamiento de, de lo que es la, la liquidación de las plusvalías. Eh, a pesar de poner más personal, había retraso y teníamos un retraso de un año en esas plusvalías. No obstante, no obstante eso no significa que se van a dejar de liquidar eh, todas esas plusvalías. Las que estaban liquidadas y eran firmes, esas se han cobrado y esas no tienen uh -huh. nada que ver. Pero las que estaban en medio de un recurso de reposición, que se dice, esas directamente no se van a liquidar porque ya con la sentencia de, de, del, del Tribunal Constitucional se paraliza. Por tanto, no hay un principio de retroactividad en ese sentido. Esas sentencias, ay, perdón, esas eh, liquidaciones o esas plusvalías no se van a liquidar eh, a raíz de, de esta sentencia. Pero a partir de mañana ya continuamos con el nuevo método. Uh -huh. eh, a la hora de aplicar la plusvalía. ¿Tienen ustedes que volver otra vez a, a llevar al Pleno las, las ordenanzas fiscales? En, tenemos seis, el, lo, el Real Decreto establece que a los ayuntamientos nos da seis meses para eh, modificar nuestras ordenanzas. Efectivamente, tendremos que llevar una modificación de la ordenanza, lo que pasa es que en, a lo largo de estos seis meses tenemos que ahora estudiar bien el, el Real Decreto. Tenemos que ponernos en contacto con SUMA, porque SUMA va, va a hacer una, lo que es una modificación de ordenanza genérica para todos los ayuntamientos, que estamos adheridos a SUMA. Es muy importante la relación con SUMA para que nos haga también el aplicativo eh, informático para poder cobrar las, las cruzarías. Es decir, ahora nos, nos viene un trabajazo ¿no? en el, uh -huh. eh, a todos los ayuntamientos para, para poder aplicar este Real Decreto y, y con SUMA trabajar para ir todos de la mano. O sea, ahora viene bastante uh -huh. trabajo, pero es importante que ya es constitucional eh, ese articulado que se había suspendido que se garantiza eh, la, el cobro de esa plusvalía, pero se garantiza también... Que, ...que se favorece más al contribuyente con un sistema optativo a la hora de cobrar la plusvalía. Pues este nuevo impuesto, el Partido Popular, no sé si habrá tenido tiempo, el de Elche... ...a revisar la letra pequeña, pero lo que se aprobó ayer por Real Decreto... ...es más justo que lo que teníamos que era inconstitucional. Bueno, lo que es cierto y verdad es que esto nos afecta a todos los ayuntamientos... ...gobierna quien gobierne, es una parte de ingresos muy importante para un municipio como, como la ciudad de Elche pero a mí me sorprende que el Partido Socialista sea capaz de en una semana de aplicar nuevos impuestos y encima lo venden como un logro. Yo creo que que anulen el impuesto de la plusvalía pues, es un balapalo judicial para todos los ayuntamientos, para todos los gobiernos, pero también tenemos que reconsiderar la justicia o la injusticia, como bien comentabas, sobre el tema de la, de la plusvalía, porque decía que... Ahora hay dos modelos de cuál más favorece. Ningún, ningún impuesto favorece más ni ningún impuesto favorece menos. Al final los impuestos no favorecen porque es dinero contribuyente que tenemos que pagar. Como venimos reclamando de, del Partido Popular desde hace muchísimo tiempo, que lo hemos anulado ya en Andalucía, en Murcia, en Galicia en Madrid, es el impuesto de sucesiones y donaciones, de transmisiones patrimoniales, porque consideramos que es un impuesto injusto el tener que volver a pagar por lo que ya pagaron nuestros padres. La Comunidad Valenciana es la comunidad en la que más se paga con el impuesto de sucesiones y donaciones. Y el Partido Socialista lo sigue defendiendo como si fuera algo bueno para el contribuyente. Cuando sales a la calle y hablas con los ciudadanos de pie, que son los verdaderos... Sí, que pero el los, contribuyente les puede decir, ustedes han estado gobernando mucho tiempo en la Comunidad supuesto, Valenciana y no han suprimido ese impuesto. Eh, no hemos suprimido el impuesto, pero sí que está más bonificado que, está, que con el Partido Socialista, que ahora est está, no está bonificado. Es decir, con el Partido Popular este impuesto está bonificado, con Chimón Puig, el Partido Socialista, Compromís y Podemos en el Gobierno, no está bonificado. Lo hemos eliminado en Andalucía, en Murcia, en Madrid y en Galicia, porque nuestro compromiso es eliminar ese impuesto, como bien dijo el presidente Carlos Mazón del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que cuando llegue al ser presidente de la tal, lo primero lo de sus primeras decisiones va a ser eliminar ese impuesto injusto para todos los valencianos, porque pues es pagar es... por lo que han pagado nuestros padres. Bueno, pues yo... también es injusto. Se va a tener que pedir una política de pacto de Estado para que no haya unas comunidades donde se pague un impuesto y otras, ¿no? Bueno, yo aquí, eh, eh, Rosemary, usted me ha preguntado por, por la plusvalía, sí, la ¿no? Plusvalía. Yo he estado hablando de la plusvalía, <risas> no de impuestos de sucesiones, Y bueno y me quedó una frase que ha dicho el, el compañero del Partido Popular... ...los impuestos no favorecen... ...bueno, los impuestos no favorecen... ...entonces no sé cómo se pagan los servicios públicos... Eh, ...tengo que decir que hay ayuntamientos del Partido Popular... ...que en la plusvalía tenían en su presupuesto... ...20 millones de euros de plusvalía... ...en Torrevieja es el 20% de sus ingresos... ...en Alicante son 15 millones... ...en Elche son cuatro solo, no es el quinto impuesto... ...pero entonces me pregunto yo... ...si no llega al gobierno a hacer esta modificación... ...para eh, que sea constitucional este impuesto... Me pregunto qué hará el alcalde del Partido Popular en Alicante o el alcalde del Partido Popular en Torrevieja, porque se trata de un 20% de sus ingresos. No podrían llevar a cabo absolutamente nada. Por lo tanto, yo creo que la política de los impuestos es una... Eh, en fin, todos los ayuntamientos tienen que cobrar impuestos porque son, esos ingresos son los que nos permiten a los ayuntamientos tener servicios públicos. Por tanto, ¿qué sería que los impuestos no favorecen? Me parece una irresponsabilidad absoluta. Me gustaría saber qué piensan los alcaldes del Partido Popular. Eh, si sí, escuchan que los impuestos no favorecen, cómo se paga el transporte, la limpieza, cómo se dan las ayudas, cómo se, se, en fin, ¿cómo se mueve la maquinaria de un municipio sin impuestos. Bueno, eso es lo más radical bueno, que he escuchado en mucho tiempo. Lo que estamos viviendo en la ciudad de Elche es que estamos pagando nuestros impuestos y no se genera ninguna mejora para el contribuyente, porque lo que está haciendo el actual Gobierno... ...es no liquidar los presupuestos... ...estamos ya finalizando el año... ...ya estamos viendo que no llegamos a cumplir... ...con todo el presupuesto anual... ...que vuelve el dinero al remanente... ...y estamos pagando impuestos para no tener servicios... ...igual otros ayuntamientos del Partido Popular... ...sí que están decidiendo... Cuándo, ...en qué generar o en qué gastar los impuestos... ...los impuestos a nadie nos gusta pagar impuestos... ...cualquier ilicitano que nos esté escuchando... ...a nadie nos gusta pagar impuestos... O sea, usted sos, eh, suspende por completo... Eh, no, no, la... yo no estoy diciendo... Eh, he, empezado, ...he empezado la intervención diciendo... ...que esto es una cosa común para todos... Ayuntamientos y que uh -huh. afecta a todos los ayuntamientos, pero que es verdad que el Partido Socialista No, no que pero ve... es muy crítico con la gestión del equipo de Hombre. gobierno. ¿Piensa que los ingresos que está recibiendo este ayuntamiento de Elche son no se Tenemos muchos con la millones de, de los remanentes, se siguen pidiendo préstamos para hacer inversiones que nunca llegan, se estamos pagando impuestos. Que en, en, <risa> quien conozca el gobierno del Partido Socialista en Compromiso en estos siete años que están gobernando, la ciudad no ha mejorado para nada, seguimos encallados en la misma situación. Entonces, si estamos pagando impuestos, Para nada, porque ¿qué, qué, ¿qué infraestructura han creado estos señores? ¿Qué nuevos servicios han ganado estos siete años? Estamos al igual que empezamos. Yo de verdad entiendo que la concejal de, de Hacienda tenga que defender cobrar impuestos, eh, y más siendo del Partido Socialista. Pero la política del Partido Popular es que cuanto menos impuestos mejor, porque creemos que el dinero, donde mejor está es en el, en el bolsillo de todos los ilicitanos y que todos puedan disponer de su propio dinero. Si al final, es como estamos hablando de impuestos de sucesiones, pero ¿alguien cree que es justo pagar por impuestos que ya han pagado nuestros padres? Pues consideramos que es justo. ¿Estos señores lo defienden? El Partido Popular no. Bueno, aquí me hace mucha gracia. La verdad es que se nota el desconocimiento de la, de la materia en, de, de impuestos y de presupuestos, la verdad. Aquí se han dicho una serie de frases que, bueno, que son, van a pasar a la posterioridad, ¿no? Dice que la concejala de Hacienda tiene que tener los impuestos porque es del PSOE. Me gustaría claro. saber los concejales de Hacienda del Partido Popular qué hacen. No sé, a lo mejor es que el Partido Popular no cobra impuestos. Y fíjese que cuando gobernaba Rajoy y cuando gobernaba aquí Mercedes Alonso subieron los impuestos un 10%. Eh, en fin, la demagogia da para mucho, ¿no? Miren... Eh, Aquí se habla de remanente, de millones. Mire, yo le voy a decir una cosa. En la Diputación hay 323 millones de euros de remanente. Eso es como dos presupuestos prácticamente la Diputación, que dinero que no se ha gastado. Me hace gracia que aquí se hable de remanente cuando nosotros el remanente lo hemos invertido. Teníamos un remanente de 17 millones de euros para un presupuesto de 200, es un remanente que está bien, y en este momento nos quedan cuatro. ¿Por qué? Porque hemos invertido en servicios. Que se diga que aquí en siete años no se ha hecho nada es porque el señor Rodríguez se ve que no vive en Elche. Menos mal que los ciudadanos y ciudadanas de, de Elche sí que ven lo que, lo que se está haciendo. ¿no? Por ejemplo, le voy a dar un dato. El servicio de limpieza, ya que dice que no hay servicios, pagamos impuestos para no tener servicios, ha dicho el señor Rodríguez. El servicio de limpieza nos... Eh, ya estaba el impuesto el, de limpieza el, antes el, el, de que ustedes el, entraran a gobernar. El, no hay un ¿eh? impuesto de limpieza, señor Rodríguez. El, el contrato de limpieza eh, ha mejorado sustancialmente. Creo que se está viendo nueva maquinaria, Nuevo Impuso. servicio, nueva recogida. Por tanto, simplemente enumero no, un no servicio de, de los muchos. No hay, no, ¿no hay un impuesto no, no, de la, impuesto la limpieza. De la basura, señor? Bueno, no. Es la tasa. La tasa, Oye, no existe eh, esa tasa. Eh, no, el... no no existe. No, ahora, no ahora hay, no hay no existe. un impuesto de la limpieza, señor Rodríguez. Usted, la primera que lo ha dicho es usted. Yo y no he dicho que no hay una impuesta. de la basura, de... que pagamos todos los ilicitanos y todas las empresas. <coughs> Creo que usted, de la concejal de Hacienda, es la que debería saber. Bueno, como decía Rosmar y el impuesto de la plusvalía, tengo que decir. Claro, porque estamos aquí hablando de ese tema sí. yo creo que, yo sé que aquí se quiere enredar, no, pero claro. la, la historia es que este impuesto, para dejarlo claro a la ciudadanía, nunca se ha eliminado. Lo que se ha hecho ha sido ahora eh, modificar eh, esos, esos artículos para que sean constitucionales uh -huh. y sí que decirle a la ciudadanía que nosotros como ayuntamiento aplicaremos esa, esa ley, lógicamente, siempre intentando favorecer al contribuyente. Ha hablado de la diputación, ha sí. dicho que tiene mucho remanente. La diputación está en manos del Partido Popular. ¿Qué pasa con la diputación, con las cuentas? Eh, pues eh... la verdad es que si la señora Patricia Macías, que también es diputada provincial y ha venido también a sacar el tema a relucir, la diputación podría haber escuchado las palabras de su presidente de la diputación, Carlos Mazón, ayer cuando vino a Elche, una vez más, en la que anunció que en esta legislatura, ya en esta legislatura, se han invertido en la ciudad de Elche más de 21 millones de euros. En total 21 millones de euros en subvenciones, en proyectos, en arreglo de carreteras. Es decir, es la mayor inversión de la historia en cualquier legislatura de la Diputación del Partido Popular a la ciudad de Elche. Tanto es así que una de las mayores inversiones que está haciendo el Partido Popular o la Diputación con todos nuestros impuestos es pagar a esta señora que tenemos aquí delante 1.800 euros todos los meses para que sea diputada provincial. También lo puede reconocer porque yo recuerdo que al principio de legislatura le pedí públicamente que sacara la nómina que cobraba todos los meses de la Diputación de Alicante y no quiso. Y al final ha tenido que ser un medio de comunicación quien ha esclarecido que cobra 1.800 euros todos los meses de la Diputación pues... de Alicante para realizar cero propuestas a favor de Elche para llegar al Pleno de la, moción de la Diputación de Alicante y presentar cero propuestas para Elche y para registrar ninguna iniciativa para la ciudad de Elche siendo diputada provincial. Vale. 1.800 euros para esto, pues hombre... Cobra. Yo creo que he aprendido bastante bien de Patric su diputado Alejandro Soler que es diputado y no presenta ninguna propuesta bueno, a nuestro favor. Patricia acaba de enseñarme una de sus nóminas. ¿Qué cobra de la diputación? Sí, eh, mire, yo no cobro 1.800 euros al mes. Lo ha hecho me, un medio me, de comunicación. Por eso quiero que ellas mm, respondan. No lo yo. Eh, bueno, los medios de comunicación, desgraciadamente, también se, se equivocan. Yo hablé claro, con el periodista y efectivamente le he enseñado mis, mis nóminas. Yo no cobro 1.800 euros al mes. Eh, incluso Le dije al periodista: puede haber un error en el portal de transparencia. Eh, le enseñé mis nóminas. De hecho, yo en el mes de septiembre no cobré dinero de la diputación, lo tengo en el banco, no cobré ni un duro. Eh, el tercer trimestre de, de, de este año, la diputación pone que yo he cobrado 5.300 euros brutos. Bien, tercer trimestre es julio, agosto y septiembre. En septiembre cobré 0 euros, en agosto cobré 1.200 euros y en julio 780 euros. Incluso en bruto es un poquito más de la mitad de lo que pone en el portal de Transparencia. Yo se lo enseñé al, al periodista, le dije, hay algún error, de hecho ayer nos pusimos en contacto incluso con la diputada de Transparencia para que miraran esos datos porque yo, sinceramente, yo no he cobrado ese dinero. Si lo hubiera cobrado no tengo ningún problema en decirlo, Yo, en ese sentido, no tengo problema. Yo soy diputada, portavoz adjunta, y tengo que decir que las retribuciones las pone el propio equipo de ¿Cómo gobierno. ¿Cómo es posible de, de cobrar cero Popular, euros si usted tiene un el, plus de, de, de portavoz adjunta en la Diputación de Alicante? Es que usted no se entera, señor, porque no, yo, yo, que... yo renuncié. Yo no, sé, sí, no, usted no, trabaja en la Diputación y cobra no un buen renuncia, sueldo para sí. no estar en la Diputación, señor sí, Rodríguez. Sí, sí, sí. Mire. Eh, Yo no cobro un plus de portavoz adjunta porque yo renuncié a, a los sueldos de portavoz adjunta, eso lo debería saber el señor Rodríguez, eso está establecido, Eso sea, lo puede usted comprobar. Entonces yo, yo cobro cada vez que voy a una comisión o a un pleno. Si el señor Mazón convoca en un mes tres plenos, porque no hace bien la gestión y convoca tres plenos, yo tengo la obligación de ir a esos plenos porque yo tengo que ejercer mi derecho a votar. Por tanto, yo tengo que cobrar esos plenos igual que cuando viene el señor Juan de Dios Navarro a los plenos de, de Elche, los cobra, a pesar de tener dedicación exclusiva en la Diputación, por cierto, un sueldo mayor del, del que yo tengo. Pues, eh, viendo lo que ha, ha publicado el diario Información, en este sentido, un periódico, yo hablé con el, con el periodista y dije que esos datos eran erróneos. Eh, de hecho, le enseñé las propias nóminas y tengo que dejar claro que yo no cobro 1.800 euros al mes. Pues os pregunto, ¿qué está pasando con los portales de transparencia de la Diputación y el Ayuntamiento de Che? Porque eso nos dificulta la labor de los periodistas. Sí, tienes toda la razón, porque al final es el portal donde se puede ver lo que está ocurriendo y así se llama transparencia ¿no? pero de verdad que esta noticia también ha servido para ver que algo ha fallado porque de verdad que yo no he cobrado ese dinero en el último trimestre y tendría que ver los otros porque de verdad que mi nómina no es esa ¿no? Y igual que en el Ayuntamiento de Elche también hay fallos eh, sí. eh, no se publica los regalos que se han recibido o no Entonces, esas cosas hay que, lógicamente, hay que poner en marcha los mecanismos para evitar esos errores, y estoy de acuerdo en ese sentido. ¿eh? En el año 2018 había un medio de comunicación que tituló El tripartito publicó su último viaje en el portal de, tra de transparencia hace casi un año. Es decir, sí. en la anterior legislatura, el portal de transparencia en manos de Compromís, ya faltaba la verdad y no estaba publicando todo lo que tenía que publicar, incluso un año sin actualizar. ...ahora con la nueva concejal de Transparencia... ...que tiene cuatro o cinco programas para realizar... ...se sigue sin actualizar los viajes... ...se sigue sin actualizar de vez en cuando... Eh, ...información relevante a la apertura de contratos... ...se sigue eh, negando información a los ciudadanos... ...es tanto y cuando bueno. que la propia concejal de Transparencia... ...ha mentido en su declaración de bienes... ...y la ha colgado en, ese, en esa web de Transparencia... ...ha mentido a todos los ciudadanos ...y el Partido Socialista defiende... ...pero bueno, no nos sorprende... ...porque es el mismo Partido Socialista... ...que defiende a la concejal Maragantón... ...que adjudica unas obras a una empresa tarda un mes en decir bueno. que no hay contrato por una anuncia del Partido Popular y estos señores la defienden. Bueno. ¿Cómo pues lo a ha, sacado, ha sacado uno sí, de pero los temas a, que antes, va, antes sí. de nada sí que tengo que decir que efectivamente si no está actualizado el portal de transparencia, que yo... Eh, lo no, ha reconocido. Lo he reconocido. Es que yo no tengo por hay qué que mentir mejorarlo. en esto. Hay que mejorarlo y poner el personal adecuado, etcétera, etcétera. Pero sí que tengo que decir que me gustaría saber cuál era el portal de transparencia cuando gobernaba eh, el Partido Popular. Creo que no existía. Entonces, ahora los que defienden tanto una cosa, eh, cuando han gobernado, no lo no han hecho. ¿no? Son ¿no? Está, los que lo ponen ahí en marcha no No me grites, señor Rodríguez. No, no, no estoy gritando, eh, esto es un debate. Esto, si no entiende eh, no, lo que no, es un debate, hablando, es una vamos, charla. No, vamos, ¿Sí? vamos a cambiar. Sí. Señor Alonso. no, señor Rodríguez. Señor Rodríguez. Eh, no, va, Alonso, Es ah, no, sí, sí. Alonso. Sí. Sí. Sí. Vale, vale. Es que, es que está tan nervioso sí. que no sabe lo que está bueno, su presencia. Su presencia me pone nervioso. No. Uy, uy, ustedes no se llevan bien. Ustedes no se llevan bien. Está bien Me pone nervioso su presencia. Eso no se me lo voy a apuntar. Mira, le está llamando un jefe. No, Patricia y Sergio Rodríguez. está llamando su jefe, le está Alejandro? no en el no. teléfono al sí, señor pero, Rodríguez no le oye. importa pero pues, pues, yo si el teléfono llamar, encima de la mesa pues, pero, pues, pero oiga señor señora nos ha quitado Alusiones pero personales esto, no, esto es normal no, no, quiero decir yo estoy no. aquí hablando Vamos, de emoción sí. y de temas sí, y, y además, no, además si me llama no me llama alguien hay que abordar otro asunto importante que lo has sacado tú también Sergio El de hoy mismo, el alcalde, Carlos González, está, va a convocar a los portavoces políticos para explicarles lo que ha ocurrido con eh, las exhumaciones del cementerio viejo. Son obras que se han hecho sin contrato. ¿Usted, eh, Patricia, como concejal de gestión tributaria, se ha negado a pagar esas obras porque finalmente sí. se han pagado? Claro, claro. Eh, vamos a ver, aquí tengo un informe firmado por el interventor, o sea, no es una cuestión que diga Patricia, sino que cuando eh, una empresa presta un servicio a un ayuntamiento o cualquiera, eh, independientemente de que el proceso administrativo haya estado correcto o no correcto, eh, el ayuntamiento tiene la obligación de pagar ese servicio eh, por aplicación, como bien dice el interventor, del enriquecimiento sin causa o enriquecimiento injusto. Es decir, si una empresa ha prestado un servicio no tiene culpa, tenemos que pagar a esa empresa. Porque si no, esa empresa, si no le pagamos, iría a juzgado, lógicamente, ganaría y eh, nos tocaría pagar incluso con intereses. Así está establecido por los criterios del Tribunal de Cuentas. Quiero decir, no es una cuestión que uno eh, se invente un día, sino que está, técnicamente está, está probado que tiene que ser así. Pero es que además, también lo dice el interventor, eh, nosotros recibimos una subvención cuyo plazo de justificación era el 2 de noviembre. Por tanto, para que nos dieran la, la subvención eh, y justificarla tendríamos que tener la obligación reconocida que se llama o la certificación de que efectivamente se va a proceder al pago del trabajo de la empresa. Por tanto, por eso llevamos a la Junta de Gobierno la, la factura y por eso se ha pagado. Pero es que eso es así, quiero decir, no es una cuestión que uno diga, ay, me levanto y voy a pagar una factura, sino, no, tenemos unas razones técnicas para hacerlo. Aquí está el informe de, de, del, del interventor, que firmado por él, se lo puedo pasar a usted y lo vea, uh -huh. porque es una cuestión que es obligado pagar. Claro, por eso se ha pagado. Pero usted claro. entiende que se hayan hecho sin contrato estas obras? Sea, yo yo he, eh, he conocido más o menos los, los hechos y, y la verdad es que bueno, se, hay una resolución en la que se concede una, una subvención, el arqueólogo hace un informe eh, diciendo bueno pues hay tres empresas y la más económica o la que mejor tal es tal, una empresa, la que ha llevado a cabo los servicios y la concejala el 3 de agosto firma lo que se llama una providencia en la que indica a los técnicos ...iniciese el expediente de contratación de, de, de estas obras... ...por tanto ella inició el expediente el 3 de agosto... ...el 6 de agosto sale publicada la autorización de la consellería... ...que esas obras podían... Esa, digo, ...autorizando a que se podían hacer las exhumaciones... ¿no? ...a partir de ahí es cuando hay un cúmulo... ...tengo que decir, de errores de tramitación administrativa... Eh, ...tengo que decir sin ninguna mala fe... ...ni por parte de la concejala ni por parte de los técnicos... Quiero decir, Son técnicos que son, llevan cuatro meses en la, en la casa, eh, tienen desconocimiento de algunas eh, circunstancias. Pero han aprobado unas oposiciones. Sí, sí, claro, sí sí sí claro, han aprobado una oposición. ¿Y saben pero, que, cómo se tiene que tramitar pues, todos eh, los asuntos? Sí, lo que pasa es que es cierto que, que ha habido pues, una serie de errores, de, de confusiones que han llevado a esta, esta situación en el momento en que realmente se ve que esto no está bien, es cuando la, la concejala paraliza ya misma la, la, las obras. No obstante, ya estaban estaba en la segunda fase, creo, no, no sé cuándo, hay varias fases, estaban creo en la segunda fase, paraliza y es que cuando se paga la, la factura se dice, no, no, esto está, no ha estado bien hecho ¿no? el procedimiento. Uh -huh. eh, la concejala, a petición también de la propia concejala y de nuestro grupo, va a comparecer públicamente en el, pleno de, de, en el próximo pleno del mes de noviembre, Hay una junta de portavoces convocada a las 12:30 y media en la que va a dar cuenta ella. También estarán los técnicos para explicar absolutamente todo. Y el secretario municipal está elaborando un informe que se le pasará a, a la oposición eh, donde se relate y donde haya unas conclusiones sobre, esta, sobre este asunto. Donde se pueden o no Declarar responsabilidades. Claro, claro, claro. ¿Y esto no le sirve al Partido Popular? Que... ¿Insisten ustedes en una comisión de investigación? Cuando va a haber comparecencia pública de la Yo concejal? Yo creo que la concejal del, del equipo de gobierno que está aquí presente tiene una responsabilidad, no solo con su partido, sino también con todos los ilicitanos, uh, porque la verdad es que ha sido bastante alucinante escuchar palabras de que los funcionarios tienen desconocimiento. Ya estamos como la concejal Margantón culpando a los funcionarios del Ayuntamiento de Elche de... ...los errores del Partido Socialista. Vamos a rememorar, porque se le ha olvidado decir... ...que es la concejal Margantón la que firma... ...la que firma la adjudicación... ...y la que sale publicado en el Boletín Oficial de la provincia... La adjudicación del contrato. Eso se lo ha olvidado. O, no lo ha, es cierto, ¿no? o En, o en lo el lo se publica en el, en el, no en en publica el boletín de los oficial contratos. de la provincia. No, lo el sé, día no, yo lo he escuchado pegar, tranquilamente, la, no se la, ponga no, nerviosa. La, es que la, la, yo de verdad, no, no, es que entiendo no es que se ponga nerviosa como concejal del el equipo no de gobierno. No se publica la adjudicación del contrato. Podría es una información a los familiares. O sea, lo que se publica en el bob es. Eh, la información para que los familiares que tengan algún eh, Parece fallecido... Parece mentira que siendo diputada momento, provincial eh, ni no, lo es lea, es que está mintiendo es que está mintiendo, siendo no diputada mintiendo, provincial no. y, y es que está mintiendo, eh, pero, es que está eh, culpando yo, a los funcionarios, no. es que está obviando información, es que el día 8 de octubre el Partido Popular hace un registro y solicita la información sobre ese contrato es que el día 9 el portavoz del Partido Popular, el señor Pablo Ruz habla con la señora Margantón y le reconoce que no hay contrato el día 9 de octubre es que en el el El señor Pablo de, el, no ha hablado con en la señora el Parlamento. En el pleno de, nueve, de nueve, ¿Está usted delante? No. Pues entonces no diga usted nada que, que no sepa. El, en, el pleno de, de, de octubre, en el pleno de octubre se presenta una moción in boche vale. y estos señores no quieren aprobarla porque dicen que no hay que esclarecer los hechos. Y es a raíz de una denuncia del Partido Popular pública cuando estos sabe? señores reconocen que no hay contrato. Mire, señores. Señora de Patricia Macía, el día 8 de octubre ya sabíamos perfectamente que no había contrato. Eso de que Ah, lo sabían antes eso, de que Eso o sea, de que ustedes se, lo sabían. No, no, por supuesto, ah, pues, igual ¿quién que les ha pasado esa información. El, igual o sea, que lo sabían piden ustedes. Un informe, no, no, no, pero puede escuchar. Señora, es importante escuche, el dato. Escuche, es importante que escuche también. Sí, sí. Usted viene aquí a decirnos que tiene un informe del interventor, como el pasado jueves, como el pasado jueves en esta casa, en un debate El portavoz del Partido Socialista, que no es concejal, que no es concejal dice que conoce ya y, y relata el informe del secretario. Mire, señora Patricia Macía, ni al Partido Socialista, ni al Partido Popular, ni a Vox, ni a Ciudadanos, ni al concejal no escrito, ni a Compromís, no se ha llegado ninguna comunicación como grupos políticos de ningún tipo de informe. Y que usted venga hoy aquí a decir... Lo que dice el informe de la intervención no, no, yo, sobre respecto sí, claro, sí. a una junta de portavoces es una falta de respeto a todos los grupos políticos. Porque usted está dando a conocer algo que tendrían que tener ya los grupos políticos que lo han solicitado por escrito. Ni eso ni para idea? empezar... No tienen idea no tiene de lo que está segundo, diciendo usted. Eso es a petición se, del alcalde. Segundo. Segundo. No de los portavoces de nadie. segundo. La semana pasada, ¿Se lo el jueves en el pasado... Leyendo, yo, señora si señora si no he escuchado bien sus su declaraciones, puede escuchar usted Rodríguez, también. Rodríguez, no, no, no yo estoy muy tranquilo. Aprenda a escuchar. El pasado jueves, el Partido Popular Pablo Ruth... ...en rueda de prensa, solicita una comisión de investigación... ...y estos señores, dos horas más tarde... ...mandan una convocatoria de una junta de portavoces... Sí, ¿no? mire van ustedes a rodillo detrás del Partido Popular... ...ustedes van intentando pisar los talones cuando... ...saben perfectamente que aquí no hay contrato... ...saben perfectamente que el señor Margantón lo ha hecho mal... ...y sabe perfectamente que tiene que dimitir... ...pero aquí defienden antes a su partido sí. que a Elche... ...porque están demostrando que son más socialistas que licitanos... ...porque si esto llega a ser con el Partido Popular... ...hubieran incendiado las calles, están haciendo manifestaciones... Dios mío. ...y ahora qué hacen... Nada, nada. Por están Dios. defendiendo al Partido Socialista. Madre Estamos Dios. hablando de exhumaciones de cadáveres Dios? de personas. Cosas... Yo no sé si Vamos usted, usted ha hablado con familiares. Un momento, yo he tenido la oportunidad de hablar con familiares. Pero, y están... era, era, ¿quién modera qué? Eh, no, no, no, no, es que, no, es es que, es que me, esto, esto es bastante esto. importante. Sí, sí, Hay familiares muy dolidos con la situación y cómo se ha tratado y cómo está ahora la situación sí. de sus propios familiares por culpa de la gestión del Partido Socialista. Así que lo mirar que esto no es arreglar calles. Vale. Estos son exhumaciones de cadáveres de personas que, eh, y de sus eh, familiares. Eh, yo sí me gustaría decir que bueno aquí se ha dicho que el Partido Popular pidió una comisión de investigación, efectivamente lo pidió el pasado viernes, si no recuerdo mal. Sí. Eh, el alcalde salió... Eh, justo el día después de que la señora Margantón diera una rueda de prensa y ya dijo ahí que vamos a hacer una junta de portavoces eh, explicando todo y la comparecencia de, de Margantón, por tanto eso que para que vea que se desmiente es que es muy fácilmente lo que dice este señor, porque no es que vayamos a rebufo de nada, sino que no, la alcalde ya anunció, la ya, no, ya un momento, un momento. ya anunció, momento, Patricia, que esa... pero esto es importante porque a ustedes se les reprocha que todo este asunto saliera después de que el Partido Popular insistiera más de una vez ...que no había contrato... Bien, ...y eso ustedes, es una cuestión en pero... el pleno... ...cuando ellos en Boche sí. se lo exigieron... ...no contestaron... ...aquí mismo en la tertulia política que tuvimos... ...al día siguiente tampoco contestaron... ...y sabían y contestaron perfectamente que no había contrato... ...a Loli Serna que estuvo aquí... Sí. ...y tuvieron que contestar... ...tres días después... ...o sea que sí que se les puede reprochar... ...que no contestaran antes... ...eso es una cosa... Otra cosa es lo que ha dicho ese señor, que dice que hemos ido a rebufo, que hemos ido supuesto, una comisión por supuesto, y, y después pues, convocamos una junta por veces, Eso no es así. El alcalde salió dando las explicaciones. Lógicamente, este tipo de cuestiones hay que saber qué ha pasado. Pues, porque, claro, se no parecía no que ustedes. todo iba, iba bien. Entonces, hay que ver... Qué ha pasado, por eso no se contestó en el pleno. Y por eso han pedido ustedes ese informe municipal. Claro, el secretario la, quien determine si Marga o no Claro, Antón una persona debe que es el no secretario municipal, dimitir. efectivamente, no nosotros. Y además una comparecencia que hemos pedido nosotros de, de la señora margantón en el pleno donde la oposición además va a poder preguntar. Por tanto, yo creo que esto ya también es un ejercicio ya de vamos a ver si podemos machacar más el tema eh, para, para generar ruido y desgaste al equipo de gobierno. No tiene otra intención por bueno, parte del Partido eh, Popular. Eso es también un poco la labor de la oposición. ¿no? Sí, claro, bueno, pero ellos continúen nosotros, estamos dando, sí, nosotros simplemente estamos dando las explicaciones, se comparece, se ha hecho una junta de portavoces con los técnicos, quiero decir, creo que más transparente no se puede ser. Bueno, vamos a ver cómo termina la junta de portavoces. Por lo que sí. estaba diciendo, mire, es que el día... 13 de agosto, boletín oficial de la provincia, administración local, dice, la actividad promovida de la, por la Concejalía de Cultura, la ejecución del proyecto será llevada por la compañía Draca Consultores. Exacto. ¿Quién lo firma? La concejal Pero eso no es Marga la Pero eso no es la adjudicación del contrato. Son ustedes no. Usted no tiene los que, que están lo que está publicando diciendo... que es la empresa no, la que yo, no, está no, llevando lo... a cabo esta realización, no, no, estas exhumaciones. No, se ha publicado, concretamente Esto se ha publicado el 13 el, de agosto. El, el, el, el, el, yes. no, en el BOB lo que se publica es... Eh, la información, la publicidad de la empresa de, eh, están la, diciendo que hay una empresa déjala, adjudicada terminar, adjudicada déjala que, que diga usted dice que la adjudicación yo, yo, y Patricia serio, dice si no que esto puede. es un trámite de esto los propios técnicos lo han dicho o sea, ¿no? Sí, no es una cuestión sí. que Patricia se esté inventando es una publicación obligada que la consejera uh -huh. te obliga para que los familiares, las personas que tengan a alguna persona allí uh -huh. enterrada lo sepan lo uh -huh. sepan. Y, la, y, y no es una adjudicación de un contrato, porque las adjudicaciones de los contratos no se publican así. Fue un anuncio público de lo que se iba a hacer. Para que los familiares supieran que se iban a hacer ese tipo vale. de cuestiones. Bien, eh, vamos a pasar a otro asunto que lo hemos dejado pendiente, y es que el presidente de la Diputación vino ayer y habló del centro de congresos. Dijo que el ayuntamiento había cambiado, y es verdad, el equipo de gobierno ha cambiado de, de discurso. Sacrifican el, el, la ubicación del solar de Highton por otra mejor. O de, de consenso, porque ustedes se empeñaron en la de Highton. Sí, nosotros teníamos claro que, que, de, que el sitio ideal era, era Highton, era Carrus. Es verdad que hubo movimiento por parte de asociaciones, de colectivos que, que decían que querían consenso y tal. Y nosotros hicimos un consejo social eh, donde este verano, donde ahí se, el alcalde expresó que íbamos a. ...a consensuar la, la ubicación. Eh, en ese sentido, por eso ayer el presidente de la Diputación... ...hablaba de consenso y de, de buena relación con el Ayuntamiento... ...porque se, hay contacto con, con el alcalde, ¿no?, para, para este tipo de cuestiones. Es verdad que tampoco es que ha anunciado nada nuevo... ...porque habló de una partida presupuestaria... ...que ya se dijo en el mes de junio y, y de consenso, ¿no? No, ¿no? ha anunciado nada nuevo en ese sentido de, de, del Palacio... ...pero bueno, es importante que, que, que en este sentido se hagan las cosas así para que, al final, él se tenga esa inversión. Uh -huh. Pero lo importante, tanto el alcalde como él han dicho ya en varias ocasiones eh, que están en la fase final y sí. que parece que el emplazamiento ya está consensuado. Sí, entiendo que habrá que ver algunas pues... cuestiones de, de la zona, del solar o de tal, cuestiones que entiendo yo que sean técnicas, antes de, de lanzar una, un anuncio, ¿no? Pero yo creo que eso sí que es verdad que tendrán que hacerlo de la par tanto ayuntamiento como presidenta de diputación, ¿no? Porque al final... Eh, Esto lo importante es que se, haga, que se haga. De todas formas, también yo reivindicaría, ya, es una cuestión también personal, o, eh, que la Diputación invierta también o haga alguna infraestructura en, la, en el barrio de Carrus Creo que el barrio de Carrús se merece una infraestructura importante, sobre todo de, de corte cultural, eh, porque no hay que olvidar que, que es un barrio que tiene mucho potencial. Y yo creo que esa infraestructura debe, debe existir en el barrio de Carrús. Sergio. Yo me quedo con su palabra, Ros. Se empeñaron. En el año 2018, Pablo Ruz presentó un proyecto de un palacio de congresos, un auditorio, se iniciaron, todos los partidos se sumaron, empezaron a, a proponer ubicaciones. El Partido Socialista, el equipo de gobierno, el alcalde a la cabeza, se empeñaron en que tenía que ser Jaiton. Se empeñaron. Sí o sí iba a ser Jaiton. No os preocupéis, va a ser Jaiton. ...fueron y se hicieron la foto allí... ...va a ser aquí, lo diga quien lo diga... ...el ayuntamiento ha decidido que es aquí... ...vamos a ceder los terrenos... ...va a ser aquí sí o sí... ...y la propia concejal lo ha dicho... ...ahora en un consejo social este verano... ...dos años más tarde... ...hay que empezar a hablar de consenso... ...que era lo que le estaba reclamando... ...todas las asociaciones... ...empresariales, turísticas, vecinales... ...que tenía que haber un consenso con la diputación... ...porque al final es quien paga... ...y ahora han caído el burro... ...dos años más tarde... ...hemos perdido dos años... ...de, de iniciar este proyecto por culpa de ese empeño del Partido Socialista. Mire, en Highton había proyectado un, un edificio, un sociocultural con los fondos Sedusi. Se aprobó en el Pleno. Lo iba a sufragar el Ayuntamiento con los fondos Sedusi. Estábamos todos de acuerdo, había consenso. Pero estos señores querían una guerra con el Partido Popular, querían por una favor, guerra con lo, la Diputación de Alicante... No, no, no lo Oye, puedo yo lo he escuchado porque... perfectamente, si no, no sabe esto, escuchar... Esto no es así. <risa> Ustedes es que querían una no guerra no con el Partido Popular y señal. encontraron Hayton como una, un tira de cuerda floja. Jugando con los vecinos, no sé engañando por al barrio de Carrús cuando había ya un proyecto allí adjudicado por, favor, por el por Pleno, por pleno, por pleno por. Los, con los fondos Sedusi. Es mentira que no había un fondo, con los fondos Sedusi, un proyecto adjudicado a ese barrio y fueron ustedes que lo quitaron. Hemos perdido dos años de los fondos SEDUSI, hemos perdido dos años de proyecto simplemente por el empeño del Partido Socialista. La diputación siempre ha estado en la búsqueda de consenso, de escuchar a todos, porque aparte de escuchar al Partido Socialista o escuchar al gobierno, también tiene que escuchar a las asociaciones empresariales y escuchar cuál va a ser o puede ser la mejor ubicación. Y eso es lo que ha estado Carlos Mazón durante todo este tiempo. Entonces... Eh, ahora que me yo no, no le he dicho pues, quién, yo, ¿eh? era él, mi yo, compañera Inma Mora. Yo, yo, no, yo, no, yo lo digo, sí, sí, yo, yo, no no, no ocultar, importa, yo no importa, tengo que ocultar No me importa, no me importa, es algo privado. Nada. No sé o se algo privado. Ni siquiera Patricia ha intentado ver. No, quién no, le no, no, es, es, es era que es la mi, diferencia. de mi compañera Inma Mora, yo no tengo que ocultar nada. Eso lo dice usted, yo no tengo que ocultar nada. Usted sí, yo tengo aquí mi teléfono. Me llama Inma Mora y no hay ningún problema. Usted le llama Alejandro Santos. Continúe, señor Rodríguez, continúe, continúe. Sí, sí, continúe. Empeño del Partido Socialista Nacelón Carrus, hemos perdido dos años por culpa del Partido Socialista, hemos perdido dos años del Fondo Sedusi y hemos perdido dos años con el proyecto del auditorio. Ahora va a haber consenso, por supuesto, porque siempre ha tenido la mano en tendina por parte del Partido Popular, porque es un proyecto del Partido Popular, es un proyecto que va a sufragar el Partido Popular. ¿El bueno, Partido hay... Popular o la Diputación? O la es que confunde sí, usted cuando gobierna, partido no, con Aquí no gobierna se, el PSOE. aquí gobierna, va a Aquí gobierna... aquí tiene tanta inquina sobre esto. Aquí no gobierna el Partido verdad. Y usted no hace obras. Una cosa es el PSOE y otra cosa es el ayuntamiento. No es lo mismo. Usted el usted Partido que el Partido socialista. Yo entiendo que usted se eh, avergüenza a veces de ser del Partido Socialista, pero no usted, hacer, usted eh, gobierna el Partido, el Partido Socialista. Por... Sí, eh, oh, y por muchos, años, por muchos años. y lo va a sufragar un gobierno del Partido Popular. Aunque usted y de le Ciudadanos. Duela. No sé. Aunque usted acuérdese duela, que, que supuesto, también Ciudadanos. También, Aunque usted le duela, lo va a sufragar un gobierno del Partido Popular y Sí que me gustaría señalar... Si tengo la oportunidad... Aquí se ha hablado también de consenso, pero el Partido Popular o la Diputación, ya no sé cómo lo diga este señor... Eh, no ha escuchado los colectivos de Carrus. Es que aquí se habla de las asociaciones empresariales, pero a los colectivos de Carrus eh, el señor Mazón no ha escuchado. Nosotros mentira, sí. Es eh, no le no, no he visto yo reunirse con la Federación de Vecinos de Carrus no ni con los colectivos poco. que hay allí. Nosotros sí que nos reunimos. Y de verdad que nosotros consideramos que la mejor ubicación es Hayton, es cierto. Pero claro, al final piensas, si la diputación se niega en banda a dar un duro, si es allí eh, el centro de congresos o el palacio de congresos, pues al final hay que decir, bueno, ¿qué nos importa al final que venga este dinero eche y que tengamos una infraestructura? Y, y ir al consenso, eso es así. Ya. Pero se le reprocha ahora que hayan tardado dos años. Bueno, dos años. También le puedo reprochar a, a la diputación que, que no ha hecho absolutamente nada desde que tiene esa partida. ¿Es ¿Dónde, mentira? Está, ¿Dónde están los proyectos? Estos son los estudios. Pues primero yo, se tendrá que hablar lo, de, un, yo no sé de, un, de una van ubicación. A el, van a perder el dinero, ya se lo digo, porque no van a poder ejecutar el dinero que han bueno, ampliado. Amazon anuncia que han ampliado. Sí, sí, se amplió en el pleno de julio, se amplió uh -huh. esa partida y no se va a ejecutar es no que piensa no, que no le va a dar tiempo. No no Entonces, da tiempo. tienen que devolverla. Es irá al remanente, entiendo yo, porque no, no se puede ejecutar 250.000 euros porque tienen que sacar un pliego, etcétera, etcétera, y creo que eso no, no Igual, existe. Igual, si el bloqueo, decir, de, el bloqueo de la, tengo la lo, no, sí, lo, lo debo decir, no por nada, porque eso uh -huh. no, no es una cuestión que yo me alegre. Yo no soy tan derrotista y tan negativa como este señor. O sea, yo, yo lo que digo es que, desgraciadamente, se ha puesto un dinero que no se va a poder ejecutar este año. Tendrán uh -huh. que presupuestarlo para el año que viene. Bueno, está hablando la concejal de gestión tributaria sí. que está haciendo los presupuestos municipales. Y sí, precisamente mañana hay pleno extraordinario también eh, a instancias del Partido Popular para hablar de esas infraestructuras que vienen prometiéndonos el Gobierno Central durante muchos años a Elche y que de nuevo desaparecen en los presupuestos generales del Estado. De nuevo volvemos a hablar de los mismos proyectos que hace años por culpa del Partido Socialista, porque eh, somos la última provincia en inversión por habitante en infraestructuras. Todos los alicantinos vamos a recibir 97,7 euros al año en el, para los próximos presupuestos por parte del gobierno del Partido Socialista. La última provincia. Pero es que Elche, si Alicante está a la cola, Elche está a la cola de la cola. Porque solo vamos a recibir 8 euros y medio por inversión. Es decir, todos los ilicitanos que nos están escuchando, el gobierno de España del Partido Socialista solo va a destinar a Elche 8 euros y medio de sus grandísimos presupuestos que el Partido Socialista uh -huh. defiende. Mañana, a petición del Partido Popular, vamos a exigir que se finalice la Ronda Sur con 10 millones de euros, que se empiece ya con proyectos como eh, la conexión del aeropuerto con la estación de, de Renfe, el tercer carril y muchos más proyectos que ya hemos solicitado. Ayer presentamos desde el Partido Popular a los presupuestos generales del Estado. ¿Pero qué van a pedir? ¿Van a exigir eso al gobierno de Sánchez o que se incluyan Ex en el en exigimos el en los Lo exigimos en los 300 millones que han dicho que van a dar para compensar porque saben perfectamente que hasta el propio Chimo Puig ha salido a decir que no son unos buenos uh -huh. presupuestos para la provincia de Alicante. Pues exigimos que en esos 300 millones de euros se, incluya. por, se incluyan Finalizar sobre todo la Ronda Sur, porque vale. es un proyecto que tiene que terminar ya. Cualquier ilicitano que pase por allí, no entiende uh -huh. cómo después de tantos años esté esto paralizado. Y el Partido Socialista sigue mirando a otro lado. ¿Sabe cuántas enmiendas presentó el, el señor Alejandro Soler, a día de hoy secretario general del Partido Socialista en Elche, el año pasado para la ciudad de Elche? Cero. ¿Sabe lo que hizo cuando llegaron las enmiendas del Partido Popular para la ciudad de Elche? Votar en contra que es lo que va a volver a hacer este año. Bien. Porque, como decía antes, son socialistas antes que licitanos. Defienden Bien. antes a su partido que a su ciudad. Pues hay poco tiempo ya, Bien, sí, Patricia. También quería... ¿Mañana en el Pleno sí. va, a, sí. va a haber unanimidad? Claro, porque además le tengo que decir que, lo tengo que decir porque se ha convocado efectivamente este Pleno Extraordinario a posteriori, de las declaraciones que hizo el alcalde eh, cuando se conocían los presupuestos y este fondo uh -huh. de 300 millones Oye, piden 10 millones de euros para Ronda Sur perfectamente, perfecto, nosotros lo apoyaremos nosotros hemos solicitado más y si nosotros hemos pedido más dinero, eh, se han quedado cortos el Partido Popular, entonces eh, en ese sentido y, y espero tener buenas eh, vibraciones en este sentido y que, y que la nos no directamente, pedido, ¿dónde? eso es lo que le iba a preguntar ¿Pardón. ¿dónde han pedido ese? nosotros ese? hemos ido directamente a pedir ¿Al la Generalitat Valenciana sí. a la Generalitat, no, a la Generalitat Ay, es, perdón, claro, a los Y fondo, el fondo, fondo de directamente al conseller y al presidente de la ¿Y cuál Generalita. ha sido la respuesta? Bueno, parece ser que puede ser positiva, no le puedo anunciar nada más, pero puede ser puede ser eh, positiva. Eh, no sé si estuvo en, en el discurso institucional que dio Chimo Puch en la noche de la economía alicantina. No, no, no fui porque no estuve invitada. ¿Anunció, no? anunció inversiones históricas para la provincia de Alicante. Y yo creo que eso, eso, eso es positivo porque al final yo creo que, que lo que hay que ver es lo positivo. Si el presidente de la Generalitat está anunciando inversiones históricas o como lo haya dicho allí, sí, sí. yo creo que eh, lo importante es que esta provincia reciba este dinero. O sea, que es verdad que aquí todo, todo, todo se ve incendiario y todo se ve mal, pero vamos a ver. Eh, si sí, ha dicho eso eh, eso es positivo para, para la provincia por tanto, claro que vamos a votar a favor de, de este pleno, porque además nosotros ya exigimos antes de este pleno ya hemos hablado, ya hemos exigido públicamente incluso más dinero de lo que el Partido Popular pide ¿Y el Grupo Municipal o el Partido Socialista ha exigido o ha pedido a su diputado y su secretario del Partido Socialista que enmiende estos presupuestos? Bueno, nosotros estamos en contacto lógicamente con el diputado nacional para, para precisamente todas estas cuestiones se puedan. Llevar a cabo con enmiendas, o si no con enmiendas, con trabajo en el propio eh, Congreso para que esto se lleve a cabo. Por tanto, claro, lógicamente. El presupuesto tenemos... general de Estado solo se cambia con enmiendas. Y el señor Alejandro Soler, el, el año pasado, con los presupuestos actuales, presentó cero enmiendas para Ciudad de Elche. Un poquito de rigor. Su diputado yo nacional, no secretario año general. Estoy de este? Su, secretario de general su secretario general, en la actualidad, Porque Alejandro yo... Soler, ha presentado cero enmiendas para Ciudad de Elche. Sí, sí, dice, no, se, se presenta con enmiendas o con trabajo. ¿Qué trabajo ha hecho? ¿Qué, ¿Qué inversión ha traído la ciudad de Elche? Cero, cero. Así solo ha agradecido al eh, Pedro Sánchez eliminándolo o quitándolo del comité ejecutivo, porque ha trabajado cero para la ciudad de Elche. bueno señor... Eso es lo que dice el Partido Popular. Claro, lógicamente que decir un señor que es eh, eh, tan negativo y tan apocalíptico como sí. el que tengo eh, enfrente. Parece ser que eh, el señor eh, Alejandro Soler, para, este, para el Partido Popular, se ve que se pasea todos los días por Elche, sí. ¿no? O sea, sí. eh, el que se pasea usted es usted sí. todos los días por Elche y en vez de estar en su trabajo en la diputación, que uh -huh. para eso cobra de allí. Y lo que hace usted es estar aquí con... Usted, eh, usted en un debate de tal, y concejal de Ayuntamiento de Elche está la concejalía vaya argumentos más absurdos bueno yo estoy haciendo aquí un, un ejercicio no, como está, concejala un porque entre partidos eh, no, no de la concejalía hemos pues, llamado, es, hemos es, es es increíble hemos yo llamado. señora señora Alonso de verdad que yo he venido aquí porque usted me ha llamado sí. como, como y además representante era importante, y era importante por, la por la plusvalía yo estoy en elche y estoy tal usted trabaja en la diputación y nunca se le ve por allí bueno <risa> esta tenemos cuestión, que poner el, punto final. el pleno el pleno extraordinario será mañana y efectivamente votaremos a favor pues ojalá sea para traer esas infraestructuras claro, es y que el Fondo de Compensación de la Tinidad eh, refleje precisamente lo que se necesita eso es lo que en, esta, todos, así, en ¿no? este municipio. Y eso lo queremos todos, sí. eh, PP, PSOE y Exacto. cualquier otro partido político que Exacto. representa a este pueblo. Pues muchísimas gracias, Sergio Rodríguez, muchísimas el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, y muchas gracias eh, a la concejal de Gestión Tributaria, también representante del Partido Socialista. Muchas gracias, Marí. Patricia Macías. Teleelch Radio Marca 101.4 La Radio de Elche La Pava Brand inaugura nuevas instalaciones con tienda Showroom. Conoce su nueva colección otoño-invierno en su nueva tienda de Elche Park Empresarial junto a Gasolinera Shell. Y este sábado 13 de noviembre a las 11 de la mañana, primera concentración de Citroën 2 caballos y similar en las instalaciones de La Pava Brand. Te esperamos. El sábado 13 de noviembre vuelve la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción Descuentos únicos en toda la gama SEAT, Audi, Cupra, Volkswagen y Skoda Más de 200 coches con entrega inmediata a precios increíbles Al aire libre, con música, sorteos y regalos seguro con tu compra Adelántate al Black Friday El sábado 13, llévate ya tu coche en la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción Polígono Altavís, Elche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 Ahora los trámites con iWest Delch también lo son. Sin desplazamientos ni esperas. Es tan fácil y rápido como entrar en el área de cliente de nuestra web www.iWestDelch.com iWest Delch, tu agua de cada día.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 Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Fas te puede ayudar porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental Doctora Paola Fas. Estudio y primera visita gratuitas en calle Maestro Albeniz 6, Elche. Teléfono 966 171 290. La doctora Paola Fas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 Para cualquier reforma en carpintería de aluminio y PVC, confía en los mejores. Elique Marina. Expertos en todo tipo de cerramientos de aluminio y PVC para terrazas, balcones, patios, porches. Elique Marina. Especialistas en pérgolas con estructura de aluminio. Elike Marina. Imagina que nos despojamos de nuestras mochilas. Ser libres. Hay que enterrar tus pies en la arena, que nos despeinará los vientos más fríos. Te subiría hasta un acantilado, al más alto, cortante y valiente para gritar por hermosa puedo ver a través de tus ojos la A sumergir, los ligeros del mundo, en lo más profundo, donde no nos vean, te abrazaré hasta que amaneciera, hasta que los minutos no pasen, no maten, no hieraan.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 I see trees Tree green Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Materiales Scano. Imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.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 Pegados a este suelo, que es mío ya la no ver del resto de la gente. La que intento obligarme a no pensar y desenvuelvo nuevos recuerdos que aún no tengo dejo atrás los viejos malos sueños que se han dormido 101.4 Tele Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Bien, pasan 12 minutos de las 10 de la mañana. Damos la bienvenida a quienes nos están viendo por la señal de TeleH. Este programa La Glorieta de este martes 9 de noviembre comenzó con esa tertulia política. Hemos tenido a la concejal de gestión tributaria, Patricia Macía, quien nos ha hablado de ese nuevo impuesto que se aprobó por real decreto ayer por el gobierno de Sánchez para... ...adaptar el impuesto de la plusvalía que tumbó el Tribunal Constitucional... ...ahora dicen que es constitucional, que es mucho más justo que el que teníamos... ...y que se tendrá que adaptar a las ordenanzas eh, pues municipales de todos los ayuntamientos... ...así que en la tertulia política hemos analizado el nuevo impuesto... Eh, también otros asuntos que tienen que ver con la actualidad y en esta segunda parte del programa La Glorita vamos a hablar de lo que va a ocurrir esta tarde en el centro de congresos porque se va a cerrar la cuarta edición de Operación Consolida bajo el lema consolidación y crecimiento empresarial. Se trata de un proyecto impulsado por Jovenpa, la Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la provincia y coordinado con las Asociaciones de Jóvenes Empresarios de Valencia y Comunidad Valenciana. Además, cuentan con el apoyo de la Consellería de Economía Sostenible y el Ayuntamiento de Elche. Pues bien, para conocer más detalles de este proyecto y de la gala de clausura, contamos con nosotros, está con nosotros el presidente de Jovenpa Federación, Hugo Quintanilla, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Hugo. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Bien, pues eh, primero, ¿cuál es el objetivo de la Operación Consolida? Bien, eh, pues este es un proyecto que tiene, como has comentado, ámbito autonómico y que se desarrolla tanto eh, a través de las aso asociaciones de jóvenes empresarios de AGES, tanto a nivel eh, Valencia, provincia de Valencia, como en Alicante. Y, bueno, en este caso en Alicante es la cuarta edición. El objetivo del proyecto es va dirigido sobre todo a jóvenes emprendedores o e empresas de la provincia de Alicante y es ayudarles en sus procesos de crecimiento y consolidación a través de un programa formativo experien experiencial donde se han seleccionado, en este caso, este, este, en esta edición, 15, a 15 jóvenes empresas Y en los cuales se visitan, a, en este caso han sido siete empresas líderes y consolidadas en, en su sector por toda la provincia de Alicante. Y eh, bueno, eh, se han visitado este año eh, empresas como, como en este caso son Picolinos, eh, Juguetes Cairo, Marina Alta, hemos visitado Mercadona, eh, nos fuimos a Tapaterna a ver su sede de innovación. En la zona de Alcoya hemos visitado a, a Egum, también a Verne Technology Group en Alicante y a Seur en, en la zona de, del Vierrope. O sea, que es poner a los jóvenes empresas eh, que tienen retos por delante, ponerlas en contacto con empresas ya consolidadas para que puedan aprender de su experiencia personal. ¿Y esto funciona? Porque si ya llevan la cuarta edición aquí en la provincia, eh, ¿están funcionando estas operaciones? Sí, claro, lo que se gusta un poco es Que, eh que estas empresas ya consolidadas y muy reconocidas nos, nos, eh, nos abran un poco sus puertas y nos cuenten un poco su historia. Los retos que han tenido durante su crecimiento, eh, cómo se han consolidado a lo largo de los años, qué hitos han tenido durante su historia muy importantes y bueno, cuáles han sido tanto sus clases de éxito y también como muy importante de fracaso. Y, eh, bueno, cuáles son los retos que tienen actualmente y, bueno, cómo han sabido, en algún caso, hacer relevo generacional. Entonces, claro, son temas muy, muy interesantes para jóvenes emprendedores. Y tanto, también es interesante ver la evolución de esta operación Consolida. Llevan aquí cuatro ediciones. ¿Se crece en el número de participantes de empresas que quieren apuntarse a esta operación Consolida? Sí. Eh, Bueno, intentamos realmente eh, limitar el número de participantes entre 12 y 18, han sido 15, porque, claro, al visitar, digamos, eh, las sedes, porque, las, digamos, eh, las jornadas se hace dentro de la sede de empresas. Entonces, claro, hay muchas empresas que, bueno, que tienen un pequeño salón de actos o alguna zona de reuniones, pero eh, no pueden albergar gran cantidad de personas a la vez. Entonces, eh, y también, bueno, para tener más calidad durante las sesiones, se limita a unos 15, pero siempre que se queda lista de espera, y bueno, ya tenemos lista de espera para el año que viene, para que se vuelvan a apuntar. ¿Y qué, qué, qué empresas jóvenes son las que se apuntan? ¿Qué tipo de empresas son? Pues en este caso eh, se intenta seleccionar eh, de distintas localidades de toda la provincia, entonces, eh, por ejemplo, eh, tenemos, y bueno, se busca que sean ya empresas, digamos, eh, que lleven una pequeña trayectoria, no muy amplia, dos o tres años, constituidas y que tengan una evolución. Y en este caso, bueno, pues hay empresas tanto de la ciudad de Elche como de Alicante, de Elda, de Denia, de Ibi eh, y Credillente. De la ciudad de Elche tenemos, eh, hay cinco participantes y son de, digamos, multisectoriales. Ahí, por ejemplo, en el caso de Elche, pues está Gestión Viajes, se dedica al tema asesoramiento de viajes de negocios. Eh, comunicamos que es una agencia de marketing digital, Semion, eh, que se dedica a todo el tema de, de ahorro energético, eh, un, en este caso otro restaurante de Delche que se llama QI Food y estos cinco que se que, que acabo de comentar. Entonces digamos bueno eh, no buscamos una tipología única de posibles eh, participantes sino bueno gente interesada y en conocer nuevos retos ...que reflejan la diversidad del tejido empresarial... ...de la provincia y también sí. de aquí... ...y por qué Elche para el cierre de la clausura... ...si tiene un ámbito provincial... Eh, ...la operación Consolida se cierra en Elche... ...por qué lo han escogido ustedes. Eh, bueno, en este caso eh, la verdad que... ...el Ayuntamiento de Elche se volcó... ...con el proyecto... ...y eh, a través de, de su alcalde... ...como su concejal, Carles... ...y eh, nos propusieron... Eh, bueno pues realizar el acto en el centro de Congresos y eh, así que bueno tuvimos unas reuniones hace unos meses con ellos y bueno siguió para adelante y bueno, nosotros desde joven para pues muy agradecidos que bueno que podamos organizar ese tipo de cosas y recibir el apoyo en este caso del Ayuntamiento de Elche y cuál y cómo es un cierre de operación consolidada ¿Cómo, cómo se clausura esta este proyecto? bueno pues, eh, Este año eh, vamos a tener una mesa de debate con eh, distintos empresarios eh, los cuales hemos visitado, que han participado en la operación consolida, las empresas consolidadas, y además vamos a tener algunos de estos participantes, que como he dicho eran 15, y vamos a hacer una mesa de debate sobre, bueno, eh, sobre la consolidación y el crecimiento empresarial. Y bueno, lo que se busca un poco es eh, eh, conocer un poco pues, las demandas que digamos que tienen los jóvenes emprendedores y desde gente ya consolidada bueno, que, que nos cuente un poco pues, eh, su experiencia. Es, es lo que buscamos. Uh -huh. eh, ha dicho que lo ha elegido porque tienen el apoyo, y lo hemos dicho, este proyecto tiene el apoyo de las administraciones públicas, y eso es lo que le iba a, a preguntar ahora. ¿Cuál es la respuesta que están teniendo las administraciones públicas a este tipo de, de iniciativas. Eh, Ustedes cuentan pues, con el apoyo de, del Ayuntamiento de Elche, pero también de la Consellería de Economía Sostenible. ¿Cuál es el apoyo de la Consellería? Claro, pues en este caso, eh, desde la Consellería, eh, el, recibimos un apoyo para la formación. Entonces, eh, gran parte de esta actividad digamos, decimos una, una subvención para poder realizar este tipo de actividad y bueno, pues algunos gastos, los gastos que se que se realizan durante la ejecución del proyecto pues una parte, pues bueno, están subvencionados, entonces recalcar un poco, bueno, pues que todo el tema de formación, tanto de consería como de distintos ayuntamientos eh, estamos recibiendo mucho apoyo, porque bueno, hoy en día eh hay algunos puntos, como son la formación en digitalización y sostenibilidad, que están en la punta de lanza de, de, de todos los sectores. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Cómo están siendo las ayudas para transformar o para reconstruir nuestro tejido empresarial en la provincia después de esta pandemia? Pues, eh, bueno, desde nuestra asociación, ya en parte de las ayudas que recibimos es, digamos, para formar a los jóvenes emprendedores, en, digamos, en, en los temas de actualidad. Y el, lo que se busca, bueno, es eh, sensibilizar un poco al emprendedor o empresario sobre la necesidad de enfocar un poco el esfuerzo hacia las tendencias y el, eco, el ecosistema empresarial, hacia la consolidación. Entonces, como he comentado antes, claro, Un enfoque muy importante es toda la digitalización, la verdad. Y cada vez está más, iba a decir más en moda, ¿no? pero más, más en actualidad el tema de la sostenibilidad en Son, todas las empresas. Uh -huh. Son retos. Después de la operación Consolida, esta cuarta edición, ¿qué queda a Jovenpa en 2021 por hacer? Eh, bueno, ya estamos un poco a finales de año, Y eh, después del cierre de consolida que tenemos esta tarde en la ciudad de Elche, eh, queremos hacer bueno, un acto festivo pues, con todas las comarcales, porque bueno, joven PA, eh, yo soy presidente de Junta Federación, pero se dividido en siete comarcales. ...y eh, cada comarcal pues tiene un presidente... ...en el que tenemos al presidente Adrián Antón... ...y bueno, nos gustaría... Es ...que nunca lo hemos hecho hasta ahora... ...es eh, hacer una comida reunión... ...de todas las comarcales... Eh, eh, ...una comida reunión digamos de Navidad... Para, bueno, ...para conocernos entre todas las comarcales... ...y que bueno, que haya un poco más de... ...de movimiento entre los asociados... ...de distintas comarcales... ...porque somos eh, alrededor de 600 asociados... ...en toda la provincia de Alicante... Pues Hugo Quintanilla, presidente de la Federación de Jovenpa, muchísimas gracias. De acuerdo, muchas gracias. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 La Glorieta con Rosmar Alonso. 10 y 24, 6 minutos para iniciar nuestra ronda de noticias, pero antes vamos a disfrutar con la música de un grupo icónico que regresa: ABBA. 1.4 Teleelch Radio Marca El sub más competitivo del mercado se renueva Ven a ver el DR 5.0 y el DR F35 a Llorenza Automoción. DR, el subitaliano imbatible en calidad-precio, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Ven a ver los nuevos DR 5.0 y F35 a la exposición de Llorenza Automoción, concesionario DR para Elche y Comarca, en Avenida de Alicante 205 o en la web DR Italia. Y escuchamos el son cubano de Miguel Poveda. Corale la tiniebra el mar ahogado.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 Bien, pues eh, pasan dos minutos de las diez y media y después del son cubano de Miguel Poveda tenemos con nosotros a nuestro compañero Salvador Campello. Hay muchas novedades, ya que te tengo aquí como director de esta casa, Salva. ...estuviste eh, este fin de semana, que no lo hemos hablado... ...en la gala de la patronal de los servicios de, de ASEC... ...así es, muy buenos días Ros... ...buenos, buenos días, a a todos, nos, dieron un, nos dieron un premio... ...y ¿Un esto premio? sabe a mucho, ¿no?... ...cuando tenemos ganas de, de decir... ...bueno, llevamos 33 años trabajando... La verdad es que, eh, ...bueno, yo simplemente recogí el premio en nombre de toda la casa... ...en nombre de todos los que han estado aquí en estos 35 años... Eh, que la Asociación de Empresas de Servicios de Elche reconozca a, a tele -Elche, eh, pues la verdad es que es todo un espaldarazo porque siempre hemos estado al lado de las empresas de servicios, desde los eh, hosteleros, restauradores, los pequeños comercios que están de cara al público, todo el entramado eh, que es más cercano, porque es verdad que cuando hablamos de economía Siempre nos vamos al final al parque empresarial, a las grandes empresas, a, que dan mucho empleo en la ciudad, ¿no? A, a Tempe, pensamos, en Picolinos, pero eh, luego hay en el día a día, hay muchas empresas que, que les cuesta levantar la persiana cada día y que eh, esas empresas son las que más de cara al público están, es, es ese sector de servicios que tanto hemos sufrido porque mientras que la agricultura y parte de la industria no pararon durante el periodo más duro del confinamiento, pues sí que lo hizo ese sector servicios. Así que, eh, que ese mismo sector que tan mal lo ha pasado, le dé ese premio a Teleels diciéndole, gracias por haber estado aquí durante estos 35 años, pues es un espaldarazo. Eh, yo me sentí abrumado porque mmm, pues de las primeras cosas que he hecho eh, ahora como, como director, pues ha sido recoger ese premio en nombre de todos los compañeros, Así que lo primero que hice fue traerlo y ir mesa por mesa enseñándolo a todo el mundo diciendo esto es tuyo. Esto es parte de, de lo que tenemos. Por supuesto, eh, por supuesto. Nosotros". Así que agradecer eh, a la asociación. Y, y bueno, y tenemos el reto por delante. Decimos 35 años, pero todavía no los hemos cumplido. Los cumpliremos en 2022. Exactamente. Es este curso en el que los vamos a cumplir y ya estamos preparando pues toda la serie de, de actos que vamos a ir haciendo para este año. Eso es lo que iba a decirte. Tenemos ese reto del acto conmemorativo y de un aniversario redondo, como lo fue el, el 30 aniversario, el 25, el 20 o el décimo. En fin, que de ahora para adelante salva a cumplir años. A cumplir años, exactamente. <ríe> como medio de comunicación ya consolidado. Acabo de hacer una entrevista de Operación Consolida, que es el objetivo de Jovenpa, para consolidar empresas, eh, a ver si eh, somos una de eh, esas empresas que ayudan A las que están empezando pues que sí, con nuestro... Porque tenemos muchas historias que contar, te empresariales. Teleels, te eh, la verdad Además es que... Además, fascinantes. <ríe> fascinantes. Sí, sí, sí. sí. Y, y Teleels apuesta por, por Jovenpa. De, y precisamente, pues a partir de ahora, vamos a, a reforzar esos, esos lazos de, de unión con los jóvenes empresarios. Bien, pues esto es lo que atañe a nosotros, que nos encanta mirarnos el ombligo. Pero vamos a, a mirar el ombligo de esta ciudad, Salva, porque es importante. A mí me ha preocupado mucho hoy cuando he visto el parte de la Consejería de Sanidad, que son 846 casos, contagios nuevos eh, ayer en toda la Comunidad Valenciana, cuando el viernes, no, el jueves, eran 416. Hemos duplicado en la Comunidad Valenciana y en Elche sabemos ahora... Eh, ¿Cuál es la incidencia o todavía no se han actualizado? En se deberían estar ya actualizados, todavía no lo han hecho, con lo cual nos preocupa ese dato, que todavía no esté actualizado. Eh, es verdad que la provincia de Alicante, de todos esos de esas 850 casos nuevos que se han detectado, en la provincia de Alicante son unos 250, eh, es menos de un tercio, con lo cual mm, eh, creemos, por los datos que vamos conociendo, que la incidencia todavía no se va a disparar en nuestra zona. Sí que es verdad que a partir de ahora es normal, vamos a empezar a ver eh, un repunte, un ligero repunte, una sexta ola, por varios motivos. Lo primero es por la estacionalidad, cuando eh, hay más frío nos metemos más en interiores, es decir, estamos menos en terrazas, vamos dentro de los locales, en los puestos de trabajo cerramos las ventanas y eso hace que eh, el virus se quede eh, porque el aire está, está eh, dentro, del, del se, se queda, ¿no? no se renueva el, el aire. Te pondré un ejemplo. Cuando dedicas en la universidad, hasta ahora siempre nos dan un aparato para medir la calidad del aire y las partículas de dióxido de, de, que hay en, en el aire, porque en las aulas no hay máquinas como aquí en el estudio de TELES que renuevan, que regeneran el aire. Cuando las ventanas abiertas, las partículas de CO2 eh, que hay dentro de ese aula grande en el que caben 100 estudiantes, aunque solo van unos 80 o 70 estudiantes, era de 400 partículas de, de dióxido de carbono. Con las ventanas cerradas se duplica. El pasado jueves las ventanas teníamos cerradas y llegábamos a, a 800. Y a mí me, me dio miedo, me, me di cuenta, fui consciente de que a partir de ahora va a subir. Porque si en esa aula tan grande se duplicaba las partículas de CO2, que llegaba a 800, que eso no es tampoco una exageración, yeah. ¿no? Pero se duplicó el dato respecto al de la semana pasada que tenía las ventanas abiertas del aula. Uh -huh. Y pensé, en una aula tan grande es verdad que somos gente, pero se duplica de esta forma que no ocurrirá en una cafetería claro. en el que hay mucha gente que los aforos ahora están al 100% y encima el que nos quitamos las mascarillas, porque cada vez nos quitamos más las mascarillas por la calle casi ya no la lleva nadie en los error, locales Error. En los hay locales, que seguir utilizando esas mascarillas la normativa dice estrictamente que te la puedes quitar solo para consumir y luego te la debes de volver a poner o sea, uh -huh. no es esto de quitarnos la donde ponemos en el bolso, en el codo O en el bolsillo, nos tomamos el café alegremente y ya luego cuando salimos nos la ponemos. No, la deberíamos de llevar puesta. Entonces es verdad que la incidencia va a subir. Pero ojo, no vamos a volver a ver datos de los que vimos ni siquiera en verano. No hablamos, por supuesto, del año pasado, de la Navidad del año pasado, de enero, mm. del negro de enero que tuvimos el año pasado o del de propio noviembre de, del 2020. Son datos que van a estar alejados. Estamos vacunados, hay cada vez... Eh, La gente ya ha pasado el COVID o está inmunizada, con lo cual no va a subir tanto la incidencia, no vamos a ver casos tan graves, al menos eso es lo que indican los expertos. Pero sí. atención, va a subir la incidencia. ¿eh? Tenemos que estar preparados sí. psicológicamente de va que esto no ha terminado, que la pandemia no ha terminado, pese a que eh, ya estamos viendo, por ejemplo, como en Elche se va a hacer ya un homenaje a, a las víctimas del COVID, eh, se ha convocado para el día 17 de noviembre. de noviembre para los el miércoles que comunicación viene ¿Los medios tendremos un papel activo en ese homenaje? Pues nos han citado esta mañana para contarnos cómo va el acto entendemos que no que simplemente seremos transmisores de lo que ocurre de lo, de que, lo ocurre. que quieren hacer el ayuntamiento la institución pública Exactamente Pues estaremos muy pendientes espero que ese acto de homenaje pues nos llegue a todos los corazones y también nos eh, despierte la conciencia de que todavía tenemos que llevar cierto cuidado para no contagiarnos aunque los expertos aseguran que vamos a pasar el COVID todos, tarde o tem temprano, pero la vacuna ayuda y mucho a amortiguar todos sus efectos. Lo, lo importante es que sigamos utilizando las mascarillas y que nos vacunemos a aquellos que no están vacunados, a aquellos sí. que vayan a recibir la tercera dosis que la reciban mm. y, en fin, que ahora aprovechemos esa campaña de la gripe. Desde luego. Bien, pues esto es en cuanto al COVID. ¿Y qué previsiones informativas tenemos? Salga pues es lo hoy. más importante, lo más más importante, estamos muy pendientes de esa reunión que el alcalde va a mantener con los portavoces de la oposición, eh, con Pablo Ruz, con Álvaro Rodil, con... Eh, Eva Crisol, incluso también con su socia de gobierno... ...con Esther Díez y con Ontiveros... ...para explicarles qué es lo que ha pasado con el contrato de exhumación... ...del cementerio viejo, de las víctimas del franquismo... ...que están allí en la fosa común del cementerio viejo... ...como saben, se hicieron las obras, se hicieron el servicio... ...se hizo sin tener el contrato firmado... ...y eso ha desembocado en una gran polémica política... Porque las obras se han realizado, eh, el pago se ha realizado, simplemente es un, un, un, un trámite burocrático de saber en, en tiempo y forma qué es lo que ha fallado, porque algo ha fallado. No, desde luego que se ha producido en bronca política del Partido Popular hacia el equipo de gobierno, lo hemos visto en la tertulia con sí, Patricio. Se nota todavía allá. del ambiente. Sí, aún se nota ¿no? que las chispas han saltado entre el Partido Popular, el vicesecretario de comunicación del Partido Popular y la concejal de gestión tributaria, para hablar precisamente de este asunto y de otros. Pero, sobre todo, del asunto del contrato de exhumaciones al Partido Popular, creo que no le vale las explicaciones, por mucho que las estén dando el equipo de gobierno. Y pide esa comisión de investigación, como bien ha dicho el representante del Partido Popular, aquí en la tertulia política. Aparte de esa reunión de la Junta de Portavoces, hay ruedas de prensa porque tenemos aquí en el... ¿Qué, qué, qué están plantando aquí plantando. En, en el Centro de Congresos? <risa> no, en la Plaza del Congreso Eucarístico. Ahí, en la Plaza de Santa María, es verdad. en el Junto de Santa María. Todos los años, menos el pasado 2020 por motivo del COVID, se realiza una exposición por parte de la Fundación La Caixa. En este caso, pues también se ha realizado, se han tenido unos trailers... Eh, caso aparte será cuando hablemos de cómo está la plaza del Congreso Eucarístico yeah. De esa gran cantidad de, de carpas de que carpas se hincan en el suelo Que se hincan, de trailers que se traen y cómo está destrozada la plaza Pero bueno, eso eh, será motivo de más críticas Sí, motivo de más crítica a unos y otros porque se ha permitido sí. desde, desde siempre Lo que se está hoy inaugurando es esa carpa que se ha instalado Que va a estar hasta el próximo 7 de diciembre y que se llama Empieza el Espectáculo. Es un homenaje a los hermanos Meliers y el cine de 1900, los inicios del cine, así que pues todos aquellos que lo quieran ver, desde hoy y hasta el próximo 7 de diciembre en la plaza del Congreso Eucarístico. Muy bien, pues... Por tanto, eh, quede claro que esa plaza se quedará libre para la Navidad, pero la decoración navideña no se podrá poner hasta que se quite la carpa y, por tanto, aunque se enciendan las luces del resto de la ciudad, lo que haya en la plaza no se podrá poner ...hasta que se, eh, se vaya a esa exposición. Siempre ocurre lo mismo, ¿eh? Siempre ocurre lo mismo. Eh, porque esto mismo lo has comentado en otros años anteriores. De hecho, hubo un año en el que eh, se, se extendió... durante toda la Navidad el, la carpa... ...en la plaza del Congreso Eucarístico... ...se puso en vez de, de noviembre a diciembre... ...se puso de diciembre a enero. Directamente no se pudo poner nada de Navidad... ...pero fue peor porque ni siquiera se pudo lanzar... ...un castillo de fuegos artificiales... ...ni la palmera que lanza la Avenida de la Virgen eh, con motivo de las fiestas de la Avenida porque estaba esa carpa ahí. Desde entonces ya se decidió que en diciembre no se podía poner, así que se trasladó a noviembre. Pues menos mal que hay una política que por lo menos limite algunas fechas las carpas que vienen a instalarse en Otra la plaza Otra cosa es sí es el mejor sitio porque... Congreso Eucarístico. Recordemos que a día de hoy es la única empresa, la Fundación la Caixa, que coloca una carpa ahí. El Ajá. resto no podemos colocar carpas ahí. ¿Por qué se da? Habrá que preguntárselo al equipo de gobierno. Salva, eh, muchísimas gracias por este resumen de la actualidad y volvemos a la una con la incidencia. Supongo Esperemos que, que ya actualizada. Que, por cierto, no tenemos los datos actualizados, pero el balance de, en cuanto a los hospitales sí que los tenemos. ¿no? De hospitales sí que, sí que los tenemos. Y, y es similar a, al día de ayer. Se al de, mantiene al de estos días. O sea, cuatro personas ingresadas en cuidados intensivos, dos en planta, eh, que nos hace ver que... ¿Quién coge el virus? Pues es porque tiene patologías eh, previas, no se ha vacunado y acaba necesitando cuidados intensivos, pero el grueso de la población, que simplemente pues, tiene a lo mejor un una leve, un leve, catarro, un leve catarro, lo pasa en casa o si acaba en el hospital, pues acaba simplemente ingresado en planta. Muy bien, pues ahora sí, ponemos el punto final, anunciando que a la una vuelven las noticias con Marga García y tú con todas las imágenes en el informativo Telenet. Así es. Pues gracias Salva y nosotros continuamos esta ronda de noticias con otras informaciones como la crónica deportiva con nuestro compañero Paco Gómez, a hasta quien luego. damos hasta luego, Paco, hasta luego Salva y damos la bienvenida a Paco Gómez. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol vuelve hoy a los entrenamientos. No habrá jornada de descanso hasta el sábado, el fin de semana. El técnico Fran Escribá dará jornada de descanso a los futbolistas, ya que no hay jornada este fin de semana en primera división por los compromisos de la selección nacionales. Y es que tras el empate cosechado en Mallorca, el equipo ilicitano... Tiene que replantearse la situación ya que ha ido de más a menos y el conjunto que dirige Fran Escribá en estos momentos se encuentra en zona roja, eso sí, con los mismos puntos que el Granada, que es el que marca la zona de salvación. Una situación que desde luego no ha pasado desapercibida para el propio Fran Escribá, que tras el partido reconocía que su continuidad puede estar discutida, pero que él no la entiende. Escribá. Es verdad que es un run, run que no es agradable y, y lo digo con sinceridad, no por mí. Yo trabajo igual, he hecho lo mismo, no he pensado en ese tema ni un momento, pero sí que es cierto que no creo que en nada al equipo o estar oyendo ese run, run porque inevitablemente aunque nosotros somos una burbuja, todo ese tipo de cosas llegan. Para mí, lo dije, eh, es triste y para mí, por otro lado lo veo incomprensible, lo digo con sinceridad. Creo que en este club si algo puedo presumir es que siempre fui más una solución que un problema. Y si algún día yo detecto que en vez de ser la solución como he sido en cuatro años anteriores soy el principio de un problema, no tienen que enseñarme la puerta, me iré yo, pero es que creo que es un run, run que ya digo, no sé de dónde viene, no sé si tiene base real o no, yo no tengo ninguna información, pero también lo digo, soy profesional de esto, si algún día se toma esa decisión, bien, y si yo veo también lo digo, que yo a lo mejor soy un, un obstáculo para que el equipo sea mejor y esté en mejor sitio no tienen que enseñarme la puerta, yo quiero mucho a este club y ser el primero en ir. Hay que recordar que el propietario, eh, Cristian Bragarni, que tuvo la paciencia del Santo Job la temporada pasada con el entonces técnico Jorge Almirón, lo aguantó cuatro meses, 16 jornadas, sin perder. En estos momentos, Escriba con su Elche lleva cinco y en el último partido rozó la victoria. Da la sensación de que no va a haber movimientos en ese sentido. El equipo prepara, como digo, a partir de hoy, el próximo partido de Liga, que no será hasta el domingo 21 de noviembre, donde el Elche recibirá al Betis hasta luego. Hasta luego Paco, muchas gracias y cerramos la ronda ya de noticias con la información meteorológica con Vicente Bordonado sepamos dónde nos ubica esa borrasca, la llamada Blas El tiempo, en Teleelch en Radio Marca, con Vicente Bordonado, colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch Bueno, buen día. La borrasca Blas ya se está desplazando hacia el oeste, hacia la península. De hecho, está dejando ya precipitaciones en el litoral norte de la provincia de Alicante. Una noche con cielos prácticamente despejados, algo de viento, temperaturas nocturnas no tan bajas aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch, una mínima que ha rondado los 12 grados en el sur del Caldex, temperaturas que han bajado hasta los 7 u 8 grados Para esta mañana, ambiente soleado, mayor aporte de nubosidad, sobre todo en la franja litoral viento flojo de noroeste y ya por la tarde nubosidad en aumento incluso en el último tramo se podría escapar alguna gota Temperaturas diurnas a la baja máximas que en la ciudad van a rondar los 19 grados. En buena parte del territorio no pasaremos de los 19-20 grados. Mañana miércoles tendremos un mayor aporte de nubosidad, eh, viento flojo puntualmente moderado de componente norte, temperaturas máximas que van a rondar los 20 grados mínimas que durante esta próxima madrugada no bajarán de los 13 grados. El jueves más de lo mismo, la temperatura incluso va a subir por lo menos hasta los 21 grados. Viernes se podría escapar alguna gota o precipitación de carácter muy débil, el viento de componente marítima y ya de cara al fin de semana ambiente más soleado con algún intervalo puntual de nubosidad, eh, sobre todo de tipo alto y temperaturas que podrían superar los 20 grados. 101.4.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 Todo lo que el profesional necesita está en Ferroque y la Llave. Herramientas eléctricas y accesorios, taladros, atornilladores, martillos, lijadoras, equipamiento de taller, compresoras, generadores, equipos de pintura, herramientas manuales y materiales de obra, fontanería y grifos, vestuario y protección laboral. En el Che Ferroque y la Llave, Concepción Arenal 176, con parking para clientes y ferretería La gloria. ...con Rosmar Alonso... ...quedan nueve minutos... ...para llegar a las once de la mañana... ...y nosotros continuamos ahora con la música... ...nos eh, vamos a despedir con música... ...pero aún tenemos esos nueve minutos... ...y una de las canciones... ...que hemos escogido para el final... ...es eh, la de Pablo Alborán... ...volver a empezar... ...por aquello de que los festeros también... ...vuelven a empezar con su gala... Eh, ...vuelven a empezar para poder recuperar las fiestas... ...en 2022... Tengo que aprender a conformarme con lo que la vida me da, tus manos y una voz para cantarte y un corazón para poder amar. Tengo que dejar de ser cobarde y afrontar lo que miedo. Sin cumplir ya ves, pero mira, sigo estando aquí. Dará hora de cambiar de aire, volverme loco por primera vez, ya sé que algunas cosas sí.